Mucho de pensamiento, palabra. Este es el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. En el libro del profeta Isaías está escrito: He aquí que yo envío a mi mensajero delante de ti a preparar tu camino. Voz del que clama en el desierto: preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. En cumplimiento de esto, apareció en el desierto Juan el Bautista predicando un bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. A él acudían de toda la comarca de Judea y muchos habitantes de Jerusalén. Reconocían sus pecados y él los bautizaba en el Jordán. Juan usaba un vestido de pelo de camello ceñido con un cinturón de cuero y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Proclamaba, Ya viene detrás de mí uno que es más poderoso que yo, uno ante quien no merezco ni siquiera inclinarme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Quien no tenga lugar de este lado hay suficientes sillas. Y en la capilla del niño de Praga entiendo que hay más sillas. Y aquí hay más sillas. Y de este lado hay más sillas. O sé sea, que hay lugar, ¿eh? Pasen con toda confianza.、Y、luego nos vamos a distraer o se van a distraer los que estén en la puerta porque las peregrinaciones s o n un rato comienzan a pasar y son tambores y todas esas cosas. Yo sí les pediría que. Pierdan un poquito el miedo y busquen un lugar aquí adelante, al frente. Bien. Bueno, buena táctica. Al que no se siente, le voy a preguntar el examen que tengo, ¿verdad? Ese es bueno. Muy bien. Voy para allá atrás. A ver, ¿en cuántas partes、eh, o cuántas partes tiene el tiempo de Adviento? Eso no me lo van a poder negar porque hace ocho días lo estudiamos. Dos. ¿Cuántas? Dos. Dos partes. Muy bien. La primera parte va de. ¿De qué tiempo a qué tiempo? Maru, ¿te acuerdas? ¿Si ¿Sí、te acuerdas o no te acuerdas? s ¿Sí、i te acuerdas, Mauro. Muy bien, Maru. Hace ocho días te cachamos sin fragante y eso sirvió para que te aprendieras. El primer. El primer. La primera parte del tiempo de Adviento va de. ¿De qué día? ¿De qué día? Del primer domingo de Adviento, que fue hace ocho días, al día 16 de, de diciembre. Del primer domingo de Adviento al 16 de diciembre. Y la segunda parte va de. Del, 16, del 17 al 24. Pregunta para todos. Nada más, este, di, aquel que más o menos contestó del, 10, del, primero, del primero al 16, del 17 al 24. El que contestó eso, póngase palomita. Eso. ¿Tuvo Eso palomita? Sí, eso, muy bien. Siguiente pregunta. En la primera parte del Adviento, del, del primer domingo de Adviento al 16 de diciembre, ¿se pueden poner, todavía no contesten primero con la pregunta, se pueden poner, El arbolito, los poquitos, las esperas, este, el nacimiento y el Santo Claus y todas esas cosas en la casa? No. El que dijo sí, póngase tachi. ¿Eh? El que dijo sí, póngase tachi. Y es candidato a ser testigo de Jehová. Bien. Son cosas elementales. ¿eh? Bien. n p o r qué? Porque la p r i m e r parte del Adviento está encaminada a que nosotros no nos fijemos en el nacimiento de Jesús, en el acontecimiento histórico del nacimiento de Jesús, sino en Jesús que viene por segunda vez. Eso sí, nosotros debemos tenerlo en cuenta: Jesús que viene por segunda vez. Y hace ocho días hacíamos un examen. No recuerdo a quién le hicimos el examen, pero hacíamos un examen. No sé si hoy a quién le podemos hacer el examen. Ahorita vamos a encontrar con quién hacerle un examen, ¿no? Entonces, que decíamos hace ocho días, va saliendo un fulano de aquí de la misa de las siete de la noche, eso de las ocho y diez, va atravesándose y viene una peregrinación. Y entre que no sabe si esperar la peregrinación o esperar el taxi que va a pasar. Se engenta y lo pasa a traer una camioneta blanca que venía sobre e l Oriente 4 que acababa de salir de aquí. Y ahí quedó. Y dice el Señor, el Señor Dios, no el Señor que ya está tirado en la calle. ¿eh? Dice el Señor Dios: Ah, con que usted, ay, ya, pues ni modo, ya se le llegó. A ver, vamos a examinarlo. ¿Cómo andará usted en obediencia? ¿Cómo andará usted en obediencia? Y dice el bien, y que el Señor decía en el libro de la vida: No, aquí aparece que usted anda mal. Oiga, ¿y usted cómo está en su relación? ¿Cómo está usted en cuanto a mentirillas? ¿Decía usted muchas o poquitas? Y dice el Señor: Ahora sí, el que está tirado en la Oriente Cuatro, dice: No, pues no d e c í a yo muchas. Y dice el Señor Dios: No el que está tirado en la Oriente 4, sino el que está a l l á arriba. Dice: No, pues aquí en el libro de la vida dice que usted decía muchas. Y así, hasta que le dice a usted, le corresponde irse al cielo. ¿Ya? Bueno, para ese acontecimiento nos preparamos del primer domingo de Adviento al día 16 de diciembre. Y esto no de ahora, sino, sino que ya desde la antigüedad. Y para eso el apóstol San Pablo, en la segunda carta, en el capítulo tercero, ¿sí? Ahora sí, vamos a repetir. Apóstol San Pedro, segunda carta, capítulo tercero. Repetimos. Apóstol San Pedro, segunda carta, capítulo tercero. Eso, ya se lo aprendieron. Otra vez. Apóstol San Pedro, segunda carta. Bien, tarea: cuando estén hoy a punto de dormir y no puedan dormir, empieza a decir Apóstol San Pedro, segunda carta, capítulo tercero. Apóstol San Pedro, segunda carta, capítulo tercero. Así, que no se les olvide. ¿Por qué? ¿Qué dice San Pedro a propósito del tiempo este? Que esperamos nosotros, dice, dice San Pedro. Imagínense. Piensen con cuánta santidad y entrega deben vivir ustedes este tiempo mientras viene el Señor. Repito, piensen con cuánta santidad, Si, ¿sí? piensen con cuánta santidad y entrega deben vivir este tiempo la espera del Señor. Con cuánta santidad. O sea que mientras nosotros esperamos, debemos estar entregados en santidad. Y para esto, permítame por favor el misal romano. Permítame el misal romano. ¿Qué es ser santo? ¿Ser santo acaso tiene que ver con que no vayas a trabajar y con que te la pases en el templo todo el día y con tus manitas juntas y caminando despacito? No, en eso no consiste la santidad. O sea que, si alguien se está imaginando que ser santo tiene que venir al templo todo el día y juntar sus manitas y andar así en el templo despacito, despacito. No, eso no es ser santo. Eso es ser sacristán. ¿Eh? Bien. ¿Qué hace un santo? Dice la oración que hicimos hoy cuando dije oremos: Dice, s e ñ o r Que nuestras responsabilidades terrenas no nos impidan prepararnos hacia el cielo, hacia tu venida, hacia el momento que esperamos. O sea que la santidad supone que tú tienes responsabilidades y en esas responsabilidades tienes que ser santo. Tienes que ser santo. Y vamos a hacer un sondeo: ¿usted en qué trabaja? Usted es abogado, pero muy buen ejemplo. Ya no hago más, ya no profundizo más, ¿verdad? Pero un abogado bueno, una señora que es honesta y que tú le dices: Oiga, fíjese que tengo tal caso, y te dice ella: Mire, procede esto, procede esto, pero déjeme ver porque tal vez su caso no tiene solución. Tal vez no tienes o l u c i ó n entonces no le quiero engañar, ni modo, no le quiero engañar,、no、tiene. o sí tienes o l u c i ó n pero cuando un abogado dice, No, yo creo que sí tienes o l u c i ó n nada más que te va a salir muy caro, ¿verdad? Y no estoy hablando de cosas extrañas, y aquí ella me lo dijo en buen, en buen plan, es abogado, es l litigo, pero cuando el abogado te dice,、eh, Pues va a salir como en unos 30, ah caray. Y al pasar dos meses y le dices, ¿y en qué va mi caso? Te dice, Ahí va, Ay, no va caminando, va caminando, pero van a hacer falta otros 25. Y ya pasaron otros tres meses y tú le sigues soltando y te dice, Ahí va, ahí va. Y ya luego se te empieza a esconder y no lo encuentras. Y santidad de abogado. Nada, ¿verdad? O sea, en nuestras responsabilidades terrenas. Hay que ser santo. Ahora, ¿en qué consiste la santidad? Consiste en que tú seas amigo de Dios. Punto. Mientras esperas el día en que Jesucristo venga. Mientras esperas el día en que el Señor nos llame a su presencia. Vivir en santidad. Termino. Tal vez algún papá o mamá o hijos. No van a morir con fama de santidad en todo Orizaba. El caso del Papa Juan Pablo II murió con fama de santidad, ¿dónde? En todo el mundo, ¿verdad? En todo el mundo. Y algunos, pues no tienen mayor fama de santidad que en su hogar. Nada más. Voy a ejemplos. Dice la esposa: Mi esposo es un hombre bueno. Oiga, Es santo, y dice ella: Pues no puedo decir que es santo, pero es un hombre muy bueno. Es un hombre bueno. Mire, sale siempre de trabajar a las ocho de la noche y ocho veinte ya está en la casa. Es más, cuando llega, por muy tarde que llegue, llega ocho veintiuno Pero siempre ya está en la casa. Y cuando llega me dice: Oye, mi amor, tú has de estar cansadita de q t alajetreo del día. Si quieres, siéntate. Yo lavo los trastos. Los de la... Es más, no hagas de cenar. Yo voy a preparar unas quesadillas. Sí, Pati, sí hay de eso. ¿Eh? Y entonces dice el Señor: Pues ándale, mi amor, no te preocupes, este, gordita. Si quieres, descansa, ve la novela ahí con Sebastián Rulli, lo que sea. Tú ponte a verlo. Con... Vive bien. Y dice la esposa: Este es un hombre bueno. Este es un hombre bueno. Y de pronto dice él: Oye, mi amor, Este, voy tantito a, a la capilla de adoración. No voy mucho tiempo, nada más una media hora, una hora. Ahorita regreso. Y cuando regresa de la capilla de adoración, dice: Oye, mi amor, fíjate que se me h a b í a olvidado. Es quincena T. e Mira lo que cobré de la quincena. Aquí están los Dieciséis mil setecientos veinticinco pesos. Aquí está tu quincena completita. Y los hijos dicen: Mi papá es santo, es un hombre bueno. No, se pelea con mi mamá porque a veces mi mamá es inmediatamente s o p o r t a b l e Pero son pleitos normales. Él ayuda, es un hombre de Dios. No toma, no fuma. Santo, sin más. Sin más. ¿Ya vieron? ¿Qué tiene de anormal? Que entregue toda la quincena, ¿verdad?、Esa、es lo anormal. Una mujer santa. Los esposos a veces se refieren y dicen: Mi mujer es una mujer santa. ¿Cuántas cosas me ha aguantado? ¿Cuántas cosas me ha aguantado? Es una mujer buena administradora, es buena madre. No anda de metiche. Cuando yo llego, anda a c e n d o s a No anda por allá entre las vecinas y. No, no, no. Dedicadita. Una mujer santa. Los papás. Hay papás que dicen: mis hijos son unos hijos buenos, buenos. No dicen santos, pero dicen son buenos. Y van a ver, vamos a hacer una encuesta. Sus hijos, sus hijos, ¿usted cree que sean candidatos a santos? Yo creo que sí. ¿Su hija usted cree que sea candidato a ser santa? Sí. Sí, papás, qué bien que tienen ese concepto de sus hijos. Levanten la mano los que digan: mis hijos son buenos. Son a veces rebeldones, pero son nobles y cuando yo los aprieto, me hacen caso todavía. Y. y Pero son buenos hijos, no, no son nada extraordinario. A ver, levanten la mano, papás, quémense tantito. Órale, bajen la mano. Bendito Dios que tienen ese concepto de sus hijos. Bien dicen que para madre nunca hay hijo feo, ¿ah? ¿eh? Pero eso, esa debe ser nuestra vida toda. Mientras esperamos que Jesús v e n g a vivir en santidad. A muchos, a muchos nos cuesta, pero ese, a, eso, a eso mira el tiempo de Adviento, la primera parte. En eso debemos poner nuestra mirada. O sea que no tuvo nada que ver ni el arbolito, ni las esferas, ni el nacimiento. ¿Ya? Nada de eso. No se, no se vayan con la finta de. Din don dan, din don dan, cómprele, cómprele, ándele, porque ya se va a acabar. ¿Eh? este, Venta nocturna, fábricas de Francia, ya fue ayer, ¿no? creo Y luego la que viene. Cuidado, no se vayan con la finta. A mí se me ven por allá, es porque voy a ver si andan ustedes. Lo ¿no? que yo ando por allá. Sí. Pero el comercio nos bombardea. Compre, compre, compre, compre. Bien. No te vayas con el comercio, termino. Padre, desde hace un rato dijo que usted que terminaba. Sí, pero. No te vayas con el comercio, analiza tu vida. Mañana comienzan las confesiones en toda nuestra ciudad. Mañana vamos a estar en la parroquia de San Felipe Neri. Allá vamos a estar los padres confesando. Si alguien dice, ah, pues yo en este Adviento me tengo que preparar. Pues órale a confesarte. Ya les diré en un momento dónde vamos a estar el martes y dónde el miércoles y dónde el jueves y dónde el viernes y la otra semana. ¿Y cuándo nos toca aquí en el Carmen? El 16. El 16 nos toca aquí. Pero es un tiempo de interiorizar h a c i adentro, hacia el corazón. No hacia afuera, no hacia el arbolito y a las series y a las cositas e s a s Aunque ya tengo varios reclamos. ¿eh? Dije, por su culpa tuvimos que quitar el nacimiento. Bueno, este Dios nos conceda vivir en santidad. Cierren sus ojos t a n t i t o Vamos a encender la segunda vela de la corona de Adviento. Y dile al Señor: ¡Ah, caray! Esto me impide vivir en santidad. ¿Cuál es? ¿Qué es lo que te está impidiendo vivir en santidad? ¿Qué es? Canalízalo. ¿Ya lo tienes? A la de tres vas a decir: Ven, Señor, para que yo viva en santidad. Pero lo vas a decir con voz fuerte. Mientras vamos a ir encendiendo la vela número dos de la corona de Adviento. Así como estás con tus ojos cerrados, di. Ven, Señor, para que viva en santidad. Dije que a la de tres, ¿verdad? Yo me equivoqué. Una, dos, tres. Ven, Señor, para que viva en santidad. Bien, abre tus ojos y se enciende la vela dos veces La segunda vela de nuestra corona de adviento. Cuidado, no se te vaya a encender la tercera vela y la cuarta. Y lo único que hagamos sea lo exterior. De pie, por favor.